Ciao. oh. Hago un lado mis defectos, sé que no soy perfecto He tomado muchas veces el camino incorrecto Y lo acepto, mas no me arrepiento Pues aprendí que tropezar también es parte del trayecto Y no, no, no crecen flores en el pavimento Hay retoños de dolor a raíz del sufrimiento Las promesas son palabras hasta en juramento Y las palabras hojas ámbar se las lleva el viento Despierto y estoy sediento bajo la cascada Mientras hay gente que en verdad no tiene nada, nada, otra noche de desvelo con la encrucijada y me congelo en tu mirada como frío de madrugada